No se puede comenzar ¿eh? con esta canción estupenda del queridísimo r o y c Asley. 1987, cuando Stork Ike Waterman le dieron vidilla a este señor que venía, fíjate tú de ser monaguillo y de cantar en la iglesia. Y mira tú por dónde se ha convertido en uno de los clásicos en las pistas de baile y sobre todo este temazo. Never gonna k e e you up. Bueno, son las 5 y 5, una antes en Canarias. Bienvenidos. <música> Hasta las o c h o las s i en t e e Canarias. Ricky García. Y Leo Garriga. Y Estefanía Vega. Y Víctor Álvarez. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y todos vosotros. Por supuesto que sí. Todos los días contamos con vosotros. Y luego os lo desarrollo como hago todos los días. Pero ya os adelanto. Que hoy lo que queremos saber. Y esto es en tono irónico. ¿eh? A ver si lo pescáis. ¿eh? ¿A e h qué amigo o amiga? Le estarás eternamente agradecido por la puñalada trasera que te dio. o s e ñ o r a s y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kiss con Ricky García. a h a p p m i n レイキスレイキス creando canciones tan estupendas como esta del año 86 incluida en su álbum running in the family que también fue uno de sus grandes éxitos esto es si、sí. sí. qué bueno qué bien lo pasamos juntos aquí por las tardes verdad Bueno, pues ya estamos todos, ¿no? Pues venga, que hoy es martes y esto ya va cogiendo ritmo y se nota. Incluso Mister Day, sí, nuestro amigo de los días mundiales, que ha puesto un montón de reseñas para hoy. Las más importantes, por ejemplo, Día Internacional de la Paz, Día Mundial del Alzheimer y Día Mundial de la Gratitud. Sí, señores, hay que saber dar las gracias. Es de bien nacido ser agradecido. Incluso cuando no lo parece, cuando nos hacen una trastada, nos pisan el callo o nos dan una patada en el trasero. Porque no hay mal que por bien no venga. Por eso hoy queremos saber a qué amigo o amiga le estarás eternamente agradecido por la puñalada trapera que te dio. A ver si nos atrevemos hoy a llamar, ¿eh? que cuando proponemos temas de estos. No decís nada, ¿eh? Venga, va, os voy a motivar. Tenemos un altavoz maravilloso con los amigos de Narcisystem. ¿Qué tiene? Bluetooth. ¿Qué tiene? ¿Qué más tiene? Espera, que cojo el papelito. Radio FM, para que puedas escuchar Kiss FM. Reproductor MP3. En fin, es un dispositivo maravilloso aquí empaquetadito y apunto para mandártelo. 606-712-658 y nuestras redes: Facebook, Instagram y Twitter. ¿A qué amigo le estás eternamente agradecido por la puñalada trapera que te dio? ¡Buenas tardes, queridos! ¿Estás en Piki? ¿Cómo? Con Ricky García. Con Ricky García. Bueno, vamos a pasar ahora un rato genial con Oasis. Sí, porque hoy cumple 49 años el cantante y compositor inglés Liam Gallagher. ¿Sabes? Fue cantante de Oasis y actualmente cantante de su banda que se llama BGI. Liam fue uno de los líderes del movimiento Britpop en los años 90. De hecho, continúa hasta el día de hoy siendo uno de los personajes. Característicos y más reconocibles de la música británica. Liam fue también diseñador en su propia línea de ropa masculina, Pretty Green, y es un gran fanático del fútbol. Es ¿eh? simpatizante del Manchester City y del Celtic Football Club de Glasgow. Cuidado, ¿eh? Momento <risa> a la hora de disfrutar del talento de los hermanos Oasis con este inolvidable que suena y se llama Stand By Me. Stand by me. Sunday,、yeah. I've got a lot of things to learn Said I would not believe in one. FM, la variedad y energía que impulsan tu estado de ánimo. Estado de ánimo. Esto es Kiss. Esto es Kiss. ガッティガッティア。<Gar> De lunes a viernes, de 5 a 8, una menos en Canarias. Te acompañamos en la vuelta a casa. 2で2 Find Young Cannibals The number me l ィジカル e のアルバムデ o ュー、2位のア t e ムデビュー、2位のアルバムデビュ l o s の s ル a d デビ u ー、2位のアルバムデビュー、2位の e ルバムデビュー、2位のアルバムデビュ e 2位 e アルバム l s e ー、2位のアルバムデビュー、2位のア to ムデビ d i 2位のアル a ムデビュー、n 位の o b バム n ビ n n o 位 a アルバム n ビュー、2位の s ルバムデビュー、2位のアルバムデ n n ー、2位のアルバムデビュ n 2位のアルバムデビュー、2位のアルバムデビュー、2位の a ルバムデ a ュ s las、アルバムデ en、c a n a r i a s Estudio 5 en x f m tu show vespertino favorito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás acompañándote a casa después del trabajo o en las últimas horas del labor? o Estás haciendo lo que estés haciendo, aquí te seleccionamos la mejor música del mundo para que la disfrutes y además lo hagas conectado con un montón de gente, con la familia de Play k i d Hoy queremos saber a qué amigo o amiga le estarás eternamente agradecido por la puñalada trapera que te dio. Tenemos con nosotros a César desde Pinto. Estoy agradecido a mi amigo Ricardo y maestro que me enseñó a base de zancadillas, me enseñó a tener un oficio y a tener mi trabajo ahora mismo. Muchas gracias a él y muchas gracias por todo. Bueno, de nada, hombre, eso sí que es un amigo. ¿eh? Solo hubiera sido mejor si te hubiera pagado las letras del coche. <risa> Pepi, desde Málaga. Hola, muy buenas. Pues yo estoy eternamente agradecida por la zancadilla que me hizo mi amiga Mari Carmen, que me abrió los ojos porque resulta que me había puesto una coraza y me peleaba hasta con los camareros cuando eran un poquito amables conmigo. Y ese día. Lo dijo en voz alta delante de las demás amigas y me morí de vergüenza y me hizo la cabeza. Plum, plum, y me cambió el chip. Y gracias a ello, pues estoy ahora con una pareja, con mi chico que es encantador y muy buena persona. Un besito para todos. Otro para ti, Pepe. Y suerte que tu amiga te hizo cambiar, porque no es muy inteligente pelearse con quien te traerá la comida. a ¡Ah! Oye, cuéntanoslo, e h tenemos las líneas abiertas 606-712-658. O bien puedes hacerlo por escrito en nuestras redes sociales. Yo te lo leeré muy amablemente. Solo cuéntanos cuál es ese amigo o amiga al que le vas a estar eternamente agradecido por la puñalada trapera que te dio. Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias, en este invento que se llama Play k r i s キッズ、コンリキガーシア。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 you're Not in this thing alone. There's always a place in me that you can call. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back, back to the start. Don't、no. La novela ha sido lo mismo sin esta canción. Responsable de una de las escenas más calientes. Michael Sembello y su gran maniac, Ricky García en Kiss. A b 10 minutos para las 6, las 5 en Canarias. Bueno, pues hoy que es el Día Mundial de la Gratitud, queremos que nos digas a qué amigo le estás eternamente agradecido. Eso sí, en tono irónico, ¿eh? Por la puñalada trapera que te dio. Como por ejemplo, fíjate, nuestro amigo Pérez Manuel Galindo, desde Instagram, nos dice: nos dice A mi amigo Carlos, que me presentó una a m i g a fea y por lo menos me dio trabajo. Lo que no sé es、si、a qué trabajo te refieres, querido. Déjanos tu mensaje en nuestras redes sociales o bien en el 606-712-658. Con los amigos de Energy System tenemos un dispositivo con radio, con Bluetooth, con HDMI, con FJK. ¡Para ti! 画面 テレビで、1258 <Click>、well, yeah, well,、100円で、100円で、1 0 100円で、100円で、100 I'm gonna be the man who gets d r u n k next to you. And if I heave up, yeah, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who's hebering to you. But i win one five h u n d e d I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home,、oh, I k n o w i m g Oh, n know I'm gonna, be. I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's going over you. If I would w o what?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 パラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパ Así, cuando volvamos del informativo que nos va a traer ahora, seguramente con noticias puntuales sobre La Palma, nuestra compañera e s t e f a n í a Vega. Y luego hablaremos de Status Quo, de f a i t h Hill y además te pondré un super temazo de las bangles que te va a encantar. Será la vuelta del informativo. Espero encontrarte. Esto es Kiss.